The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful horns crawl upon the crump of page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride with a feeling of a knees. He briskly frisks the torn remains, dropping a print, our friends and stays, and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But his master in the darkness.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 Muy buenas, muy buenas noches, nos dé a Dios ¿eh? Eh, Bueno, Dios, el, el diablo, eh, de algún otro Dios de alguna otra religión Y un decir, y un decir, porque eh, las noches, ella buena o mala, nunca creo que venga a depender de, de ningún Dios eh, Bueno, básicamente digo esto porque, porque yo soy ateu, ¿eh? Eh, el que no sea ateu, sea creyente pues seguramente seguramente sí opine que, que algún dios ¿no? va a intervenir que a la noche sea bueno o sea mala ¿eh? los, los musulmanes, no sé si todos pero si sí, sí muchos musulmanes eh, terminen esos lesos frases ¿eh? bueno, los musulmanes por lo menos a ver, ya estoy aquí yendo de guay por la vida no tengo ni potencia de decir todos los musulmanes la mayoría de los musulmanes hacen esto solo sé que dijéronme que los de los de Shitu, que que decían mucho lo de acabar cualquier frase la que fuera con un inshallah o sea que ye, si Dios quiere ¿eh? y si no quiere pues te jodes si y no hay ¿eh? no hay nada que hacer porque Dios no quiere y si no quiere pues no pasa esto bueno pues para los que somos ¿eh? más más nada más más tirando pateos Pues a lo mejor no es tan así no nos hace falta que venga Dios A desearnos hacerles cosas o no hacerles O, o si da algo pasa o no pasa eh, Pues intentamos buscar En caso de que queramos conocer la razón del que el sucedió Intentamos buscar el, la causa eh, En otro sitio que no es la intervención divina eh, Que yo posiblemente yo, eh, Voy de guay por la vida Voy de De gran filósofo y, y, y tengo la, la mi teoría de cómo solucionan los dioses que seguramente no llega en ninguna teoría original sino que posiblemente ¿eh? da cuenta yo ahora... de yo oh, eso ya lo decía no sé cuál ¿eh? bueno pues oye no sé a lo mejor ya lo decía no sé cuál y, y, y yo Y, ...y yo no estoy más que plaseando... ...en sin saberlo... ¿eh? ...bueno, qué coño, estoy obvio, vamos a ver... Eh, ...yo creo que cualquiera que piense un poqueñín... ...por qué surgieron las divinidades... ¿eh? ...por qué la mente de, de los seres humanos... ...empezó a pensar en, en divinidades... ...entenderá que y es fácil... ¿eh? ...que tuviera por lo menos... ...una importante influencia en la causa... ...el hecho el precisamente de intentar... ¿eh? ...buscar las causas... ...de intentar poner... una causa a a, a las cosas que no que no a, a uy coño perdona llegué esto vale y por qué me pasó esto bueno no pasa nada notaréis que el cantar de que la música de fondo que que pegó aquí un blinco de, de golpe y pasó al, al tema siguiente no pasa nada y es que todavía aterrizando con, con esto del equipo nuevo en la cuca estamos casi siempre cambiando el equipo ¿eh? y cambiando cosas y tal en la cuca <risa> Ah que no lo dijera, madre de Dios, perdona, ahí hombre, perdona que que estoy estoy yo, claro, igual hay de algunos sintiendo esto y no sabe qué que yo lo que estás sintiendo, no sabe qué estás sintiendo Radio Cuca. Joder, sí, me sí, estoy en Radio Cucaracha, hombre, sí, hostia, sí, oh esa Radio El Gibre Dubieu que lleva 30 años dando la vara, 30 años ya. Bueno, ya pasaron 30 años el año pasado 2013 ya estamos en 2014 ¿eh? ya estamos en el en el 2014 o sea que ya pasó el 30 aniversario llevamos caminando el 31 ¿eh? joder somos viejos ¿eh? pues mi, mira y a ver que si la radio tiene ¿eh? tiene esa edad pues mira y a ver cual no tendremos los locutores de Radio Cucaracha madre de Dios joder somos de viejos ¿eh? yo ya estoy farto de, de contarlo aquí pero la primera vez el primer contacto que tuve con, con radio cucaracha como como facedor de, de programa fue tenía yo 17 años ¿eh? casi nada eh joder veinte ¿eh? años eh, aunque van ahí oh, la virgen y bueno Anedonia pues ya ya os digo Anedonia desde el... ah meca, que tampoco lo dijera ay madre eh, que este programa en Edonia, ¿no? Joder, perdonay. y en Edonia, en Radio Cuca, en Radio Cucarache, la radio del, del queso de un kilo, eh, ahí e, estás ahora mismo, siento de Edonia, digo lo de radio del queso de un kilo, eh, porque radio Q, K, eh, Q de queso y K de kilo, R, A, D, I, O, Q, K, nada no de... De cuca cuquina, que quedaría oye, pues si era radio cucaracha, pues radio cuca quitase el racha y queda cuca ¿no? C-U-C-A, no, pero no ya sé sí, porque queda mucho más en ¿eh? mucho más fashion poner nada más las dos yetres la, la Q y la K, no os parece a vosotros, bueno pues no sé yo si si es verdad o ya ver así, no, porque fue ¿eh? porque fue esta historia de algún día lo mejor sale un, un librín de historia de radio cuca Que, ...que igual cuenta... ...cuenta cosas de esas... ...cuenta cosas como... ...¿por qué surgió el... Eh, ...el nombre este? Eh? ¿Por qué Radio Cucaracha se llama Radio Cucaracha... ...y no se llama... ...yo qué sé... ...Radio Mosquito... ...por ejemplo... Eh? ...guapamente podría... ...¿por qué no? ¡Ah, me ...que calque un botón... ...digo yo... ...por qué sal... ...perdona que, que salte de tema... ...digo yo... ...¿por qué sal ahora Tyler Durden? Eh? A ver... ...sí... Ah, había un random No, esto es un repeat Vale, y entonces yo calcara a este ah, y, y esto claro Y era el random Y por eso sonaba Suena ahora a Taylor Durren, Que este normalmente suena cuando está acabando el programa No suena cuando cuando tal empezar nada pero mira, ya que El con miserable No se aclara con todas estas cosas Que tampoco dijera que era el con miserable ¿eh? Yo estoy que está hablando, y era el con miserable Pero bueno, oye, ya vos lo imagináis, porque si estáis sintiendo a en Radio Cuca, ¿quién va a ser más que la Anedonia Inconviserable? Anedonia en Radio Cuca no la presenta a otro que no se lleva la Anedonia Bueno, no es verdad tampoco, porque puede venir otras, otras personas. Lo que pasa es que si vienen, vienen a FACEI compañía la Anedonia Inconviserable, que soy yo. ¿eh? Aunque falen tercera persona, soy yo la Anedonia Inconviserable. ¿Vale? Eh, pues eso. Pues estaba, estaba yo esta mañana ¿eh? Eh, Estaba yo esta mañana como todos las mañanas ¿eh? Salí a dar un paseo y a hacer unas cosas que tenía que hacer por la ciudad Y los que seguías de Dubieu ¿eh? eh, Igual vos pescáis que pese a que yo Siempre cuando me levanto pongo al parte ¿eh? Y estaba, estaba en programas a nivel nacional ...de explicando eso de que estaba lloviendo en toda España... ¿Eh? ...cuando dicen una cosa del tiempo... ...eh, meteorológico, ...para toda España... ...pues casi podéis... ...podemos estar seguros... ...de que aquí todo lo contrario, ¿no?... Eh, sí, normalmente porque... ...el, el tiempo de, de los de la cornisa... ¿eh? de esta cornisina de aquí... De, ...de las montañas para arriba... ...lo miras a gran escala y casi da miedo vivir aquí... ...porque parece que vas cayendo al agua, ¿eh?... pero bueno, no nun nunye el caso, estamos todos aquí más bien que Dios, pero la cuestión es que, pues eso, más o menos para pa lo que es el tiempo meteorológico, no nos tiene muy muy en cuenta, ¿eh? normal, normal vamos a ver, porque qué porcentaje del, ¿eh? del país más o menos, de la nación, del estado, del reino, yo prefiero decir del reino, creo que es la manera más, más falleiza de referirse a España, al ¿eh? reino de España. y no enje que lo diga porque de alguna vez de algún, de algún así más fachorre tal porque es de aquel que está ante lo de reino que que ya recochineo digo no joder, que se llama asesina, de verdad joder, este estado, cada, los estados ¿eh? tienen un nombre tienen un nombre oficial, digamos, igual que tienen la, la so bandera y, y el so escudo y a lo mejor el so himno oficial o el... la solingua oficial ¿eh? muchas cosas oficiales pues también tienen un, un nombre oficial y, y el nombre oficial del, del estado oeste ¿eh? en el que estamos todos nosotros pues y, y el reino de España ¿eh? todos nosotros vivimos en el reino de España ¿eh? Eh, y el caso ya que los que vivimos aquí en la cornisa ¿eh? pues qué sé yo el porcentaje de, de, de reino que seremos somos un porcentaje pequeñín de reino, eh. No sé, miráis así en el mapa y lo más del reino pues pues está de de la cornisa para abajo. Nosotros somos somos unos poquitinos poquetinos aquí. Bueno, poquetinos no, de gente hay mucha gente, por lo visto que si miráis también los porcentajes de habitantes, hay mucha gente que que vive en el que vive en el en el extremo oeste, en la cornisa, ¿eh? Mucha de la gente que que habita el reino de España pues viven na na cornisa estamos todos aquí na cornisa todos aquí arrepegados estamos más bien que dándonos calorías estamos tan arrepegados aquí vive la de la de Xente si sois aficionados a ir al a ir al a monte a ir al monte pues pescar de que ye muy difícil a topar en en Asturias a topar un sitio en el que No veas nada, ningún resto de, de, de civilización, actividad de actividad humana. ¿eh? Y es realmente difícil, y es una, y es una cosa complicada eh, estar en un sitio en el que no veas una, una casa, un pueblo, una, una carretera... me refiero a un sitio que se vea mucho me dices tú, no, meteste dentro del bosque y nun, dentro de un falleo y no ves nada, digo, no, no te jode claro, no te, hostia, yo eh, si, si miro pa, pa si me meto una carbonera de casa hacer los mis huevos tampoco no verás, <risa> no te jode <risa> vaya listos que soy. viste? Cajo la ley bueno, pues lo que yo decía sea, esto estará, estará saturando yo no sé, no me, no me aclaro ahora con los cambios estos nuevos de la radio el... el A ver, como ya no se ven en luces Este, yo no sé si está saturando Si estoy sonando Vachino, a ver, vamos a ver Como ya la, la cosa esta A ver Bajo aquí, bajo acá Bajo de este, subo un poquillín, Para parecer Parece que no satura, pero bueno, qué sé yo A veces parece que sí, a veces parece que no A vosotros que vos parece a ver, Si tuviera alguno en el chat puede decir Me está saturando, no está saturando Pero no se me metió nadie de No al de alchat, o sea, ya que, o sea ya que no sé si satura o si no satura. Bueno, si satura, pues mira, el problema vuestro, ¿viste? Y yo estoy aquí tan feliz, hablando a mí no me satura un pejo. Oh, yo estoy más feliz que Dios. Entonces, si vos saturas, se saturará pues a vosotros. A mí no me, no me satura nada. Yo estoy insaturado, eso, y como les las gracias. Hay gracias y gracias Lo que no me acuerdo ahora allí cuáles son los buenos y cuáles son los malos. ¿Eh? No sé si soy yo, como estoy sin saturar, no sé si soy de los buenos o de los malos. ¿eh? Bueno, pues eso, que estábamos hablando de la, de la cornisa, ¿no? ¿Eh? De que estamos aquí en la cornisa, todos pegadinos, dándonos calor y tal, pero que pasen bastante de, de nosotros a la hora de ¿eh? a la hora de, de dar el, el parte, por ejemplo, meteorológico, ¿eh? se dice, va a estar lloviendo en toda España, como decían esta mañana, lloviendo en toda España, en todas partes de España llueve y tal, aquí... miráis plenar un cielo azul prestoso aire limpio no me acuerdo si cuando tal aire el aire limpio que ves que ves muy bien el el horizonte nunca me acuerdo si y que tal aire más denso o más tenue también si hubiera alguno que supiera estas cosas y que se me metiera chat podía decirme anedónico que ye cuando el aire está tenue o ye cuando el aire está denso O me Podría mirarlo también en, en la Wikipedia En algo que, que aquí tenemos Tenemos Internet sí, eh En Radio Cuca tenemos Tenemos acceso a Internet Pero soy un pago, tío Ponedme ahora, hostia, a mirar A ver si, eh A buscar en, en el, el ordenador y tal no, no Paso, paso, miradlo vosotros, hostia A ver, tiene que ver el, el fecho de ver muy bien Al horizonte tiene que ver con la Con la Densidad del aire hoy ¿Eh? Puede estar más denso o estar más tenue. ¿eh? Hoy estaba en el extremo de uno de esos dos. ¿eh? Porque se veía muy bien el fondo. Eh, ¿Sabéis un, una cosa en la que yo me eh, me fijo mucho para pa ver si si el aire está limpio o está sucio? ¿eh? Bueno, lo primero que veo que no veo. Pero el día que consigo ver la, la carretera del Angliru, de lo ¿eh? la carretera que sube al... al al al Angliru, desde desde Rigosa, Por la por la cara, por la fastera oeste, perdón, por la fastera este del Aramo, La carretera que sube día que se ve en Dubieu, ese día y que tal el de Molinbio. No me fai falta mirar pa la carretera del Aramo y una chorrada para la carretera del Angliru. Yo una chorrada esto que acabo de decir, porque sencillamente mires por las montañas y hasta el aramo mismamente para el aramo. uno oye, lo primero y que se vea o que no se vea ¿eh? porque muchas veces eh, sobre todo, más para el verano en invierno suele suele verse mejor tal aire o, o más denso o más tenue ¿eh? <risa> ya os digo, coño, lo ostia, denso o tenue ¿eh? bueno, pues eso normalmente en invierno suele, suele verse mejor, en verano Eh, que debe ser también por la humedad debe ser también por la humedad pues no se, no se ve una mierda puede un verse tranquilamente el aramo eh? puede un verse tenemos la ita cerquina y la, eh, la, la cadena montañosa que, que tenemos cerca de los subieinos ¿eh? a men del naranco ¿eh? pero bueno el naranco es más bien un monte ¿eh? Eh, y, y el aramo son más bien montañas ¿Cómo hacéis este distingo vosotros? Yo llegué a comentarlo con alguna gente y debe ser cosa mía nada más. Para mí siempre fueron tuvieron significados diferentes las palabras monte ¿eh? y, y montaña. ¿eh? Para mí el monte y era y era un sitio más bien tirando a romo, ¿eh? Eh, más cubierto de yo qué sé, pues de vegetación, mientras que la montaña y era más de De aristas, de, de piedra, de roca. Yo siempre, más o menos, tuve, tuve, esa, tuve esa idea. No sé si llena más cosa mía, porque ya sabéis que con esto del jimwash, muchas veces eh, hay, hay términos ¿eh? que están asociados a un concepto, nada más en un círculo muy reducido, puede ser tranquilamente en una casa, en la familia. ¿eh? Eh, una palabra que no significa nada para los demás, pero tiene un determinado significado, pues sí. para ese pequeño grupo de de personas, una palabra que significa una cosa para los demás y en la tu familia significa una cosa diferente. Eh, nun nun pensaseis nunca esto, nun vos precacieis, jefe, pensadelo porque prácticamente seguro, que que también a tu país un caso una por lo menos un caso una na vuesa casa. Y seguro juro que si pensáis más a tu país, a tu país vendéis, ¿eh? Pues la mayoría precisamente por eso, por lo que para mí monte y montaña Son dos cosas di diferentes. ¿eh? El naranco para mí es un monte. ¿eh? Y, y el aramo son montañas. Tengo lo más, más claro que el agua. <ríe> y, y hoy, ¿eh? como el aire, también pese a, que, pese a que en el parte por la mañana en la ¿eh? información meteorológica nacional decían eso de que, de que en toda España, porque ya sabéis que la cornisa pues, no cuenta, ¿eh? en toda España hacía ...hacía mal tiempo y llovía... ...pues aquí estaba el aire... ...más claro que el agua... ¿eh? ...que llegue la hostia... ...porque el agua suele estar más turbia... ...por muy limpia que te ¿eh? ...suele estar más turbia que, que el aire... ...pero bueno, oye, qué sé yo... ...en fin, y son cosas que se dicen... ...coño, no hay por qué buscáis... ...el por qué a todos los... ...a todos los decires... ...¿eh? Unas veces sí, otras veces no... ¿eh? O sea, si estamos, ¿no? ...bueno, pues eso, que como hoy el aire estaba tan claro... ¿eh? Eh, pues vi se la Aramo muy bien y entonces vi eh, fíjeme como, como veo tantas veces y tantos días lo que pasa es que hoy eh, traíame una serie de de, de vi lo que lo que la, la primera de todas las de todas las montañas del, del Aramo eh, la primera de todas las montañas del Aramo el Aramo y un básicamente y un macizo eh, ha os nombres diferentes a los a los picos, pero en general pues bueno, ye bastante macizo. Nun siendo, nun siendo un un de montañes paro tres incluso, montañes que, bueno, pues que tan un poco se aparta este sin macizo. O me toda la parte de de la Sierra Tena, la Hirudana Naval y todo eso, pero bueno, está tan más cerca tal Monsacro que bueno, pues ya me forma parte del aramo, pues los geólogos sabrán el, el por qué forma parte o ha de formar pero bueno, pues está separado ¿eh? que lo de hecho que igual los geólogos dicen, no, nedónico no tienes ni puta idea, joder, que eso tiene que ver con que si los plegamientos que si cuando se formó que es historia, no tengo ni puta idea o sea que no voy a hablar de eso ¿eh? no voy a hablar de eso, digamos nada más que claramente el mosacro, la magdalena, ¿eh? que esa Montaña, curiosamente con una forma bastante bueno, pues puede recorzar de, de alguna manera una magdalena, eh, ta, ta, se aparta de lo que es el macizo del la aramo. Y después hay otra montaña que, aunque si bien esta se ve claramente claramente pegada, eh, parece como que, que quiera escapar, dice un amigo mío años que parecía que había una montaña como que quería escapar del aramo camino ¿eh? y esa montaña y la la Mostayal, Los que los que sé es DUBU de pues de de la la Los que es Dubieu, a ver, pese pese de de muchos sitios de Asturias, Yo desde desde Cabo Peñes vi la la Vese perfectamente la Mostayal, sí, y desde la Providencia en Xixón también también tengo sacadas alguna semilla a la a la mostalla, de, de picos de Europa, por supuesto, porque oye ¿eh? porque el aramo como en eh, un como la gran mayoría de los macizos montañosos de, de Asturias, que, que van de este a oeste, el naranco va de, el naranco madre del Aramo va de, de norte a sur, ¿eh? entonces bueno pues es más más identificable además como se, se mete bastante hacia hacia el norte, son Bueno, pues picos relativamente altos. Mira, nunca no pensara en esto, pero lo mejor si si me pongo a a repasar Perey, pues igual de los picos más más altos más al norte son los de Laramo, igual y la Mostayal la Mostayal tiene 1300 metros, eh, y no sé qué tara ...10 kilómetros a sur de Ubieu, como mucho, como mucho, igual no llega no lle tanto siquiera, ¿eh? Yo viejo que tara, unos 30 de, del mar, pues oye, hombre bueno, tan pues tan casos como los de yo qué sé, la, la, la Sierra del Sueve, ¿eh? la Sierra del Suebe o la montaña del Sueve, como la llamen también muchos, pues está pegada a la, está pegada a la costa. No, bueno, estoy pensando ahora en la Sierra del Cuera, en la Sierra del Cuera que corre de también de en este caso de de esto o oeste, pero pero pegada a la costa. Nada, o sea que te estoy diciendo una estupidez porque el aramo no de de los más cercanos a la costa. A la vega, pues corre un, un, un estúpido velo, porque está claro que te estoy diciendo una tontería. Nada, pues no, no, no en el caso, pero bueno. Pero bueno, nada, pues que recopilando, vamos a volver para atrás a donde dije que esta mañana que, que fichárame una mostallar que se veía muy bien. ¿Eh? Pese, a que, pese a que los, los partes meteorológicos dijeran que, que estaba lloviendo en todas partes En Asturias, como estamos en la cornesa no llovía ¿eh? La Cornesa nun llove, es diferente Y otra cosa ¿eh? O sea que no vos fiéis de, de, del, del tiempo Ni de las informaciones En este generales que, que dan Nun fiamos, nunca os fiéis Ni siquiera de los libros de texto Hombre, nun sé ahora cómo serán ¿Eh? Eh, seguramente que ya, ya son diferentes y ya están más, más adaptados a, a las comunidades, a las zonas. Pero yo acuérdome, cuando yo digo a la escuela, ¿eh? que en el mío del libro de, de lo que entonces llegué en ciencias sociales, ahora lo que lo que los niños llaman cono. ¿eh? El cono, que yo cuando el mío, el mío Fillau me he dicho lo de, lo de que tengo examen de cono, yo pensé de madre, tiene examen de, de, de trigonometría o algún historia de este, de, de tal, no, no, y era de conocimiento del medio, conocimiento del medio, pero bueno, ahí van parte de lo que eh, en los míos tiempos tienen ciencias sociales y parte de lo que en los mismos tiempos tienen las ciencias naturales, ¿eh? pero bueno, pues eso, en el libro de ciencias sociales tenía capítulos como. titulados porque bueno como ya era paneños ¿eh? pues tenían en vez de decir uno dos tres y más pues tenían <coughs> títulos llamativos ¿eh? y uno de los títulos que tenía en el, en el mío libro de, de algún año no sé de ciencias sociales que más o menos intentaba de ir por estaciones ¿eh? o por meses y tal pues pues había uno que el de la primavera me pues que era que en ese ya llegaron los cigüeñes, ¿eh? claro, en realidad, pues a que Asturias no llegan los cigüeñas, no siendo a la perala y en su miedo, que por lo visto hay un ñero hay que viene una pareja todos los años pero a que Asturias no mira los cigüeñas ¿eh? pero bueno, oye, pues nada nosotros estudiamos y ya llegaron los cigüeñas y después igual pues los niños querían los cigüeños y, y no había cigüeñas porque Asturias no, no suben tan al norte las cigüeñas, no vienen a la cornisa no vienen a la cornisa los cigüeñas. Hay cigüeñas, esas gallas, en cuanto pases la. ¿eh? en esos tiempos, en, ya ha avanzado la primavera, verano y tal, pases la, la, la cordalera para allá y ves esos pasarones ahí. Hoy ¿eh? son muy fáciles de ver, además. ¿eh? Entre los que añaden en las torres de Lesilesis o, o tal, y bueno, los que ves posarse más por el Prado, porque tampoco hay un bicho que, que se llame idosu. que se esconde da la xente, non, cando pase lle fácil veles. Para que esturies non llega, a la cornisa non pase, non pasabe. Tamén acordo me que que cuando estudiámos o la collecha e la trilla del trigo. Que aquí en tiempos, si se plantou moito mucho trigo, Bueno, me fecho los meus golos, sabe perfectamente toles taré, estoles faenes que que facía al trigo. Pero yo no sé cuánto tiempo habrá que no, se, que no se planta trigo en general en Asturias, habrá personas que sigan plantando trigo, por supuesto, plantaciones de escanda, que hay una variedad de trigo, pues oye, también también hay, hay abondes, pero bueno, así en general, pues como para pa dedicarle un capítulo entero de aquel libro, a la trilla del trigo, Pues, hombre, igual no, igual no. Que bueno, en ese caso, yo os digo, pues, a lo mejor enfocado a, a una actividad que hacían ¿eh? que los nuestros vuelos y que estaba perdiéndose, pues sí, pero no estaba enfocada de esa manera. Ya os digo, la cornisa, no contamos, no contamos eh, con, ¿eh? como. Como cuentan los demás, Oye, pues no sé, en porcentaje de población, ya os digo que no sé si seremos muchos o pocos, pero en porcentaje de espacio meramente geográfico, pues no hay mucho el que, el que tenemos aquí, nada más, nada más un poquillín, nada más un poquillín. ¿eh? Pero bueno, ya vos, vos decía, volviendo la vez atrás, porque <ríe> yo vuelvo atrás, ¿eh? una cosa allí que desvaríe. ¿Eh? Y, y empiezo una cosa y pongo a falar de esa y tal y cosas yo pero después vuelvo, eh, que no se me, no se me va la pinza de todo, ¿eh? de todo todavía, eh, todavía eh, bueno, esto no deja de ser el facer anedonia, todo el manes no deja de ser una, una terapia también, eh, una terapia cognitiva, eh ...en la que estimulo la mi memoria... ...porque... ...oye pues vengo aquí... Eh, ...falo de esto... ...intento no, no perder el filo... Eh, ...y saber de que ye, ...que ye de lo que estaba hablando... ...y volver atrás de ese vez en cuando... ...entonces bueno... ...eso no deja de ser también una... ...una actividad memorística importante... ...pongo a trabajar ese... Eh, ...ese músculo... ¿m? ...que no es un músculo... ...y un decir... ...porque más o menos todo el mundo... ¿eh? ...todo el mundo asume... ...que los músculos... ...para que no se anquilosen... ...pues hay que ponerlos a trabajar... ¿eh? ¿Eh? y es normal que si quieres que no se los los piernas, por ejemplo, pues caminar, andar en bicicleta ¿eh? bastante, para que, pa que no pa se te atonten los músculos de las piernas, ¿vale? Eh, y claro, la gente en un, hasta hay un tiempo por lo menos no veía que, que, que las actividades cognitivas que pasaba exactamente lo mismo, que si no querías perder, perder memoria, pues lo que tienes que hacer y era hacer trabajar la memoria, ¿eh? Desempeñar esa función, ponerla a, a, a, a trabajar esa función. Entonces decía lo de poner a trabajar el, el músculo de la memoria. Y mentira, que no hay ningún músculo directamente implicado en la memoria. ¿Eh? Todos los músculos, todo el organismo humano, ¿eh? ta, bueno, todo el organismo humano y de cualquier otro animal, está implicado en la, en la memoria. La memoria, bueno, pues ahora está de moda intentar localizarla en. ¿Eh? en algún circuito neural o qué sé yo, bueno pues por ahí el circuito neural solo a ver si ¿eh? a ver si el solo memoriza, ¿eh? Claro, de me dirán, eh, pon pues todo el músculo solo por ahí, a ver si el músculo lo memoriza, pues no, el músculo solo no memoriza, ¿eh? y el circuito neuronal solo tampoco no memoriza, ¿vale? Bueno, pues la, volviendo, volviendo al tema, eh, volviendo al tema te vemos, te vemos hablando de esa, de esa montaña, ¿eh? Estábamos hablando que como hoy estaba, eh, pues a están en la cornisa, eh, pues a estar en la cornisa eh, que aquí de niño intentaron enseñarme que venían las cigüeñas en primavera eh, y pues a intentar decirme que, que España es un país seco, eh, que el reino y un, un país seco y bueno, pues aquí no, aquí había mucha humedad y sigue habiéndola, cada vez menos o cada vez más, no sé, de otra manera, eh. y ahora vaya poco, y, y caen unos chubascones del cupón, pero vaya poco. Eh, cuando yo era niño, vaya a la de Dios, vaya a la de Dios, pasaban en semanas enteras y seguía sorvallando, que no paraba. ¿verdad? Pero bueno, que tampoco no ya es el tema, tampoco no es el tema, el tema ya es sencillamente que como estamos, la cornesa, pues hoy en España, yo vi en toda España, pero aquí no, coño, aquí estaba bueno, y entonces como estaba bueno, veíase per bien el aramo, ¿eh? y de, dentro del aramo veíase especialmente bien, especialmente bien porque miré para ella no se veía medio ni Peor pero para mí, yo miré para ella miré a la ¿eh? a la primera montaña del, del Aramo esa montaña que parece que quiere se ¿eh? y una montaña que vista de Nubieu ¿eh? vista de otras otros perspectivas, no tanto pero vista de, de, de Nubieu eh, eh, cumple perfectamente con el ¿eh? con el estereotipo que uno tiene metido en la cabeza de montaña ¿eh? esa especie de de cono de, de pirámide que sube para arriba vista de en un viento la montaña y eso y una cúspide afilada con un eh, con una forma más o menos de de de, de eso de cono de de, de eh, ...para arriba vista de en yo os digo vista desde desde de el norte desde otros perspectivas no no es tan así... seguramente que a lo mejor los que no a mí ya no me pasa porque yo ya conozco la desde todas ...de, de todas partes pero oye, pues al, al, a lo mejor si la veis desde el este o desde el oeste decir oye, está en un hielo mismo ¿eh? vese más allargada más roma, como decía el, el anedónico sí, en otros sitios vese diferente pero desde, desde, desde el norte, en el Nubieu vese ves más o menos con esa con esa forma que yo, que yo vos digo, ¿eh? Que yo vos digo, ves además ahí, da esa sensación como de que, que quiere escapar del de aramo para Eh, para venir para para venir pa Uvieu, eh. Eh, la Mostayal es una montaña que, que para mí significa significa mucho por muchas cosas eh. Eh, hoy cuando la vi cuando la vi esta mañana cuando eh, cuando me fijé en ella porque además... más veces con hotel día claro vese prácticamente desde desde de partes en en Uvieu. pues hoy al verla puse a recordar toda mi toda mi historia con la con la Toda la gente a la, que, a la que gusta el monte Voy a incluirme a la gente a la que nos gusta el monte Porque a mí también también me gusta Normalmente Normalmente un buen, un buen porcentaje Si os preguntes eh, Dirán que tienen la so montaña ¿eh? Que sí, que ellos gustan todas las montañas que, que van a muchos sitios mucho tal, Pero que hay una que visiten Que visiten a menudo Y que Oye, pues que llegue la que más les gusta, la que más disfruten, la que a lo mejor tienen asociada unos determinados unos determinados recuerdos. Eh, yo qué sé, pues, por ejemplo, yo me acuerdo el, el mi amigo Inciu, el de los capítulos prohibidos, de Corintiallado, eh, siempre dice que la, la son montaña que llegue Peña Oviña. ¿eh? La, la viña, por cierto, que yo la primera vez que, que subí que subí Peña Oviña, Eh, su fila con, con el mi amigo Incio, eh, hay muchos muchos años, madre de dios ¿cuántos años? pues como mínimo, como mínimo tiene que eh, tiene que hacer 10 años 10 años como mínimo, si no un alguno más, pero como mínimo eso, porque sé dónde estaba trabajando y, y, y acabé de trabajar ahí en el, en el 2003 y ya, joder, ya estamos a 14 pues ya tiene que haber, como mínimo no y era verano, o sea, como mínimo como mínimo ...y yo cambié primavera pues 12 años... ...tuvo que ser el, el, como mínimo el verano anterior... ...el de, el de 2002... ...como mínimo 12 años... ...friolera de 12 años... ...hay que subir con el mismo miguencio a la... ...a la, la Peñoviña... ¿eh? ...a la... ...a la, la Viña... El, el, ...el monte más alto de... ...de la zona centro de Asturias... ...2417 metros nada menos... ...más subimos lo córdoba aquella vez... ...joder... ...subimos o lo, ...para los que más o menos conocéis... Peño Viña puede subirse desde, desde Casamieres ¿eh? o, o, puede, o puede arrancarse la expedición desde de Tuiza nada, son 600 metros de diferencia de altitud en ¿eh? no un digo de, de, de, de camión, digo de altitud, son 600 metros un desnivel de 600 adicionales que tienes que tienes que salvar si sales de, de Tuiza, además bueno, de Tuiza al circo del Meizín ...que ya donde, donde se pone en Pino de verdad... ...pues no sé cuánta altitud ganarás... ...pero no hay mucha... ...y, y nosotros aquella vez subimos derechos... donde lo que hiciera era el, el micina hasta, ...hasta el pico de villa ...claro, ya éramos... ...y éramos jóvenes... ¿eh? ...y fuertes... ...hombre, no sé si, si, si los collacios con los que subí... ...Incio y, y Miguel... ...pues siguen siendo fuertes... ...como de aquella... ...yo personalmente ya no soy tan fuerte como entonces... ¿eh? No sé si sería quien a, a subir de, de esa manera que subimos, que fue lo burro. ¿eh? Desde, desde lo que llevé el micín al, al collado Terreros, me parece que se llama, subimos por un prado pindio, madre de Dios, estaba aquello como casi vertical. ¿eh? Subimoslo sin problema. Y al llegar arriba, pues tampoco sabíamos por dónde subir a Peño Viña, pero pues, dijimos, bueno, pues Peño Viña ahí arriba, venga para arriba. y para arriba tiramos por un pedrero roques casi vertical aquello, bueno, bueno, bueno, y llegamos arriba. Después bajamos por un sitio mucho más razonable que porque ya subí subido tres veces que que que subía arriba, ¿no? Ya no volví a afrontar aquel aquella subida brutal, ¿eh? Subida brutal que después rematé la llegando veo echando un par de fútbol. Eso yo yo era un mozo y aguantaba todo, no y como no y como ahora, ¿eh? También esa carretera de Langliru, de la que vos falaban antes, que hoy voy a seguir bien en Nubiu. también esa carretera de Langliru, subíla con la bicicleta y llega arriba, y esa vez fue con el coñazo con el trovador. Llegamos arriba, vamos a echar las bicis aquí, que acaba la carretera y vamos a subir a la moral, Venga, para arriba, joder, estábamos como motos aquella, ¿eh? ¡Ay, qué tiempos, qué tiempos! ¡Volverán, no? ¿Volverán? No sé. Para mí que no, yo creo que ya... ¿eh? Ya estamos en el... En el, en el decrecimiento. ¿eh? El periodo de, de dir... De dir a más ya terminó, yo creo que ya... Ya estamos en el decrecimiento. ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a... ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada, oye. Ya vamos para Villos, Pues oye... Bueno, para Villos, Tengo visto algún viejo por ahí... Todavía esta mañana... estuve ¿eh? sentado en un banco en el parque... En el parque de invierno y, y pasarme por delante bastantes pie, ellos corriendo. ¿eh? No hemos os digo eh, eh, caminando rápido, que eso, bueno, pues si lleva una actividad que por fortuna hoy en día mucha gente mayor practica, la de caminar y, oye, pues das un poquitín de caña para pa lo que vos decían antes, para pa tener los músculos eh, activos, eh, sin anquilosar. No, no, digo vos corriendo, digo vos corriendo con les. Unos playeros de, de running, como dicen ahora, y, y, y bien preparados y corriendo. ¿eh? Gente, personas que por lo menos tenían sus sus 70 años. ¿eh? O sea, ya que a lo mejor, pues sí, qué sé yo, pues a lo mejor llega Yo no sé si, si llegaré tanto. yo siempre Bueno, sí, a los 70 voy a llegar, pero a los 71 creo que no. No sé por qué, tengo metido una cabeza ya donde hay tiempo que, que yo voy a, a morrer a los 70. no sé si es verdad o es mentira pero igual morro antes, igual morro después pero no sé por qué, tengo yo metido en la cabeza que no llegue nadie y me lo haya dicho ni, eh, ni, ni haya tenido ninguna visión y tal pero bueno, que no sé, por algún motivo pienso yo que, que a los 70 en fin, qué sé yo puede ser bueno o puede ser malo porque puedes vivir de puta madre eh, o, o puedes vivir con penes entonces vivir con penes hasta los 70 pues sería una putada pero bueno, ¿eh? que vamos a hacer hay que vivirlos, hay que vivirlos y, y ya lo que hay, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de, de montañas totémicas, ¿eh? Y bueno, pues estábamos hablando pues, de que la gente, en general, a la que gusta mucho el monte, pues suele tener una, una montaña de referencia, una montaña totémica, me gusta decir a mí. Una montaña sencillamente favorita. Lo que pasa que yo soy así, no muy peliculero, y digo montaña totémica, ¿eh? Pero viene a ser, sencillamente, montaña preferida. Bueno, pues la misma montaña preferida, por muchas razones, ya la Mostallal. ¿eh? Y ese, ese pico de, de 1.300 metros de altitud, ¿eh? que está que en el punto más norteño de, de la Sierra del Aramo. Eso que están que en llamar la Sierra del Aramo. La Peña del Aramo. ¿eh? La Peña del Aramo, que dicen también ¿eh? en, en algunas... en algunas zonas, para Río se dice en la peña ¿eh? vamos para la peña, para la dama eh, pues para mí, yo os digo ya la, la, la fundamental por muchas, por muchas causas la primera allí que bueno, pues mmm, fue una de las de las primeras eh, a las que, que fui ¿eh? yo cuando yo era niño ya, a ver, la, la montaña en un nunyera no llena a mí o, o mejor dicho no en la montaña sino en la, la naturaleza en general ¿eh? pues yo que sé pues tenía tenido a, a, a, este, a de algunas rutas de, de senderista de estas las más típicas acuérdome que por ejemplo la ruta Alcares ya la ya la conocía eh, de muy niño acuérdome me de ir a los llagos de de, de Covadonga con los, con los vuelos y de ir con el Migolo, que también ya era muy amigo de eh, de Calellar por el monte y pues a subir montañines, o sea, montañines piquinos por ahí alrededor eh, eh, y a mí préstame mucho yo qué sé, pues acuérdome de, de hacer con la bioma de, de subir la ruta a las llanas y decir joder, solo esto, pues vamos pues para arriba y subir a lo que después, años después supe que ya era el collado de la Canal Seca y la zona de la Sierra de Serandi. ¿eh? Eh, todo eso supo lo después, porque si bien ya os digo que yo de pequeño, pues bueno, pues tampoco ya era eh, extraño para mí, pues de ir a, al, al monte, a senderos, a tal, ¿eh? pues sí que sí que cuando realmente empecé a tener mucha, mucha afición montañera, bueno, también con una rapaza con la que tuve... que ya era también ella muy aficionada, pues sí que dimos decir en cuando a a per por montes, por ahí, pues bueno, más que por sin dedos, más que otra cosa, pero bueno, sí me acuerdo de de por ejemplo a Pulnes, al polvo de Pulnes, antes de que de convulsionaran el famoso funicular o tren cremallera, que nada en realidad lleve una orina de caminata, pero bueno, que vas por ahí, por entre los montes por pero, eh, como se dice, los picos de Europa y tal, fui una vez desde de Poncebos, que ya lo que os digo que yo no harina, pero también fui otra vez desde Sotres, que oye, pues ya, desde Sotres ya hay que subir al a Collado ¿no? eh, todo el, todo el rato a la, a la vera, no subes a ninguna montaña, pero bueno, vas a la vera de, de, de Peña Main y... Y después vayas allí a Bulnes y tal. Bueno, pues cosas así. ¿na? ¿Eh? Por su miedo, también, también tenemos caleado Pero bueno, yo todo eso para mí, eh, yo considero el previo. ¿eh? Porque yo creo que re cuando realmente yo empecé a, a ir a la montaña, fue cuando tenía yo y ella era mayor. ¿eh? Ya, pues igual tenía los mis... 23, 24, 25 añinos ¿eh? y, y empecé a ir a la montaña empecé, ya os digo que ya iba pero para mí el, el principio está ahí en ese cambio de chip eh, empecé, cuando empecé a ir con el con el mío collacio el, el trovador ¿eh? del, del que ya el que ya estáis es fartucos ya, ya falé esta noche ya más cosas pero acuérdame que tuvimos una temporadina que nos dio yo fíjeme a ver yo de pequeño Y era, ...y era muy aficionado a la, a la bicicleta... ¿eh? ...desde los 11 años hasta que acabé el instituto... ...pues yo andaba bastante en bici... ...pues estaba salir en, en bicicleta, andaba en bici tal. y tal... ...y después de Xela, después de Xela... ...porque bueno, empecé la, la universidad... ...aquellos años ya buscó un tema más veces... ...fueron espantosos... ...fue una parte de mi vida bastante horrible... ¿eh? Y, pero acabé la, la universidad y una de las cosas que, que fici, eh, bastante pronto, no sé, un año después o tal, fue hacerme con una bicicleta. Y de los míos amigos, pues el que en aquel momento pues ya era más difícil no de andar en bici, y era, era el trovador. Entonces salimos el trovador y yo a, a, a andar en bici, cuando yo tuve la bici. Y acuerdóme que uno de los de primeros de los primeros rutes en bici que que, que, que hicimos, pues llegamos a a Pedro Vella ¿eh? a la Vera Aramo y de Pedro Vella pues decidimos subir hasta nada un pueblín que está y no sé cuánto habrá de de Pedro Vella a la a la rebochada, ¿eh? pues habrá qué sé yo un kilómetro un kilómetro y medio qué sé yo pues por ahí está cerquina y llegamos a la Robochada Y, y, y el chaval este y emperrosen que subíamos por un camino que había por allí Pero no podíamos subir en bici Había que subir con las bicicletas al Yombo Porque porque bueno estaba convencido que si subíamos por allí podíamos bajar por Tene ¿eh? Que Tene está un cacho más para el sur en el Concello de, de Quirós y Bueno, pues por allí subimos con las bicis al Yombo y tal Y, y hombre, no llegamos a bajar por Tene ¿eh? Porque pescanceamos de que ya era bastante... poco factible, bastante poco factible que fuéramos quienes a a hacer aquella burrada de camino que después alguna vez caminando se lo tengo fecho y bueno, pues yo un pedazo bueno, por ten exactamente no tengo baixao por Bermiego. Por ten no sé cómo habría que hacerlo, podrías seguramente, pero sería sería más complicado. Bueno, la cuestión ye que eh no llegamos a a baixar a baixar Pertene, pero pero pasamos por un sitio precioso, ¿hm? un sitio que yo de aquella ni siquiera sabía cómo se llamaba, descubrílo después, pero, pero, pero pues quedé, volví muchas veces ahí, a un sitio que se llama la Braña Buciana, ¿eh? Si tenéis la oportunidad de, de algún día subir por la eh, por camino Carretero que, que parte de la, la Robollada en dirección, en dirección sureste, ¿eh? subiréis al collado de la canal seca. y si en el collado de la canal seca eh, colléis hacia, hacia el este, ¿eh? pasaréis por el Bocarán de Andrúas, un par de piedras, un paso estrecho de las piedras, y del Bocarán de Andrúas entraréis en la Braña Bushana, ¿eh? la Braña queda que se abre a todo lo que es el, el Puerto de Andrúas, eh, un sitio maravilloso. Yo personalmente considero el sitio más guapo del mundo, ¿eh? si tenéis oportunidad de... de ir a verlo de algún día, pues a lo mejor vosotros también os parece el sitio más guapo del mundo. A lo mejor vos parece, es decir, es está como una puta chota, de, ¿de qué cojones va a ser esto guapo? Bueno, Estoy pues una braña como todos los demás. Bueno, pues ya veis, oye, cada uno tiene los, los os gustos. A mí la eh, la braña buchana, ¿eh? la braña buchana que, que consta de una única cabaña, ¿eh? una cabaña que tiene la particularidad, De, de, tener el, el techo fecho de tapinos, ¿eh? no de, de hierba seca, ni, ¿eh? como por ejemplo pueden ser los teitos que están, eh, los teitos que están teitados para la robustancia, eh, con hierba seco, con, con piorno, ¿eh? normalmente. Eh, tampoco está tapada con, está cubierta con techa, como suele ser también habitual en, en, en otras partes de, de por de Asturias ¿eh? y, y Pelorieta y tal eh, y el único caso que yo conozco, no sé si hay otros en, en Asturias, si los hay pues nada, podéis metemos al chat y decírmelo que no se mete al chat ni Dios esta noche ¿eh? y, ay, que está un mogollón de peña sintiendo anedonia pero no se mete ni Dios al chat bueno, anda. Ta, oye, obligaos nunca ¿no eh? si queréis estar ahí y no metemos al chat, digamos que ya es deseable ¿eh? pero no bueno te se habla depende porque a lo mejor vos metéis al chat a conmigo insultame y a decir que este programa que no vos que no vos atrae lo más mínimo no vos gusta que entonces yo diría pues no sé para qué cojones estáis ahí con de cosas que se pueden hacer un show para la noche sin falta de estar sintiendo sintiendo radio cuca radio cuca sin falta de estar sintiendo anedonia pues hacéis milenta cosas eh o sea que si no queréis vosotros mismos ...yo sigo aquí falando que yo vengo aquí... ...a falar, vengo aquí a... ...a que me, a que me sientan aire, ...si me sienten, joder, pues mucho mejor... ...pero si no me sienten, pues oye, da igual... ...yo yo falo, ¿viste?... ...tranquilamente... ...y estaba hablando de la Braña Bushana... ...la Braña Bushana y un sitio, y un sitio precioso... Y ...ya pues digo, yo estoy enamorado de la... ...de la Braña Bushana... ...y la primera vez que vi la Braña Bushana... ...fue cuando... ...cuando subimos ahí con los bicis al yombo ...eso sí... es uno de los mayores placeres que recuerdo en la vida. Y por favor, esto sí que lo podéis ¿eh? lo podéis considerar tener muy en cuenta. Porque cuando una un anedónico, eh, pues cuando una persona que padece anedonia, que lleva la, la imposibilidad para sentir el, el placer, eh, la dificultad. No os digo que tenga anedonia eh, al 100% en plan imposibilidad. Digo pues que es muy, muy, muy difícil. Y cuando lo siento, llevo. y eh, eh, eh, muy limitado O por lo menos, o eso Oye que antes tuve la ocasión de sentirlo De una manera muy Muy intensa y, y entonces por eso ahora me sabe Me sabe a poco Pero bueno, el caso llegue que cuando un anedónico vos, diz, eh, vos falo de una experiencia Extremadamente placentera fácil caso, caso Porque podéis estar bastante seguros De que efectivamente lo hiera Y aunque bueno, yo de aquella no llera Todavía, pero bueno llega una situación de estas que te queden que te queden grabaes grabaes na na cabeza por lo menos a mí quedome me grabao la primera vez que que hice una cosa que voy a decir vos que fue uno de los mayores placeres de mi vida subimos con la bici al Yomu subimos más seguimos pal andrés después la breña buxana seguimos por los praos de que ya formen parte del puerto de andújar hasta un momento en el que decimos no es posible ir a baixar por tene hay que dar la vuelta pero claro dimos la vuelta montados en las bicicletas y la sensación estar bañando por aquellos prados por aquel pastizal por Puerto Andruas, la sensación de tres mitales montañes porque sí que es uno de los pocos sitios en Asturias que no voy a decir pues que no se vea que no se vea nada ningún resto de, de civilización humana. Principalmente ves la, la cabaña de la, de la braña Bushana. Pero, bueno, pues ves poco ¿no? y date la sensación de estar realmente entre las montañas ¿eh? y, uf, el placer de bajar en la bicicleta. Pero allí, entre las montañas. ¿eh? Esa es la sensación de estar, de estar allí perdido, ¿eh? en medio del monte, en medio de ...de los bloques de, de caliza... ¿eh? ...justo con el gran macizo... ...del aramo... Al, ...a las espaldes ...al este... ...y nosotros bajando para... Pa una, ...una verdadera pasada... ...una pasada... ...y una de las mejores... ...una de las mejores sensaciones... Que, ...que recuerdo... ...de alguna u otra más... ¿eh? ...de alguna u otra... ...situación placentera... ¿eh? ...recuerdo... ¿eh? ...pero bueno... O ...se una de las... ...de las más grandes... ...una de las más grandes... ...y... ...por eso lo mayor... Pues para mí, pese a que aquella vez no subí en una montaña, podría decir que ese y el, el punto de inflexión ¿eh? que, yo considero, que yo considero el inicio de la mi vida montañera, la mi vida montesa. Porque ese día, pues, descanso de que podíamos ir a, ¿eh? a un montón de sitios, sencillamente con las nuestras piernas. ¿Eh? montados en las en bicicletes bicicletas ¿Mm? y yo creo que así empezamos a planificar el, el vamos a ir a esa montaña no sabíamos cómo se llamaba esa montaña la mostraría por supuesto pero ya era sencillamente una montaña que se veía donde vive que se veía tal vez calleando desde de cualquier sitio que tuvieras prácticamente viesla ¿Eh? y yo acuérdome que tenía ayuda que hay un trabajo ¿eh? un trabajo que pese a que todos eh, había muchas protestas y, y decían que ya era pre, precario y tal, ya hay muchos muchos años eh, antes de, de todo esto de la de la crisis, que ahora ya bueno pues son precarios todos, no, bueno, pues aquella ya éramos nosotros los que, los que sacaba, bueno nosotros no, porque yo no me incluyo. Había muchos que decían que, que no es trabajo y era precario. Yo de aquella decía joder, pues gano más que, que lo que gana la, la mioma, por ejemplo, Eh, trabajo menos de lo que trabajan otros que vean alrededor O sea que bueno, pues para mí igual tan precario no era Tenía esas cosas eh. Pese a que era un, un contrato oficial estatal y demás Pues nunca te sabes, bueno, historias En fin, no es el tema del que estamos hablando esta noche Pero digamos que ya en aquel trabajo pues tenía mucho tiempo libre Mucho tiempo vacío Que a lo mejor debiera haberlo dedicado a alguna otra cosa más productiva, ¿eh? y entonces no, no sería ahora un parado de mierda, sería otra cosa, eh, mentira, igual no llega no nada. ¿eh? Igual aprovechemos el tiempo, pues. He eh, hecho fuego a internet, ¿eh? llevo muchos años de aquello, pero yo ya tenía en el trabajo internet, una conexión bastante penosa, ¿eh? pero bueno, estaba internet, y así no me enteré que. Que aquella montaña que nosotros no sabíamos lo que era, que ya era la Mostayal, ¿eh? que se llamaba la Mostayal, que, que recibía ese nombre de, de un árbol, ¿m? que no sé ni cuál ya, la verdad, o a fecha de hoy, un árbol que se llama Mostayal y que da Mostayes. ¿eh? No sé lo que lleva una Mostayal ni lo que son las montañas, pero para mí, bueno, la Mostayal es esa montaña. Hay más Mostayales también, más picos que se llaman la Mostayal, ¿eh? Eh, por, por lo menos en la serra de Tameza hay otro eh, pero bueno, yo estoy hablando de la de la Mostallal del Aramo y enténme que ese si pico, pues que, que tenía 1300 metros de altitud depende de donde lo mires de 1301 bueno, por un metro arriba o abajo tampoco vas a tirar ningún lado y bueno, pues nada, vimos la manera de ir y no sé qué y tal y, y un día pues sencillamente hicimoslo agarramos les, les bicicletes, ¿eh? cogimos, me parece, aquí, estoy hablando de memoria y no enye que el recuerdo sea sea muy vívido. ¿eh? Digamos sencillamente que, que estoy intentando reconstruir el, los recuerdos. Supongo que salimos, pero que ya la... La hacienda de, del parque de invierno está que, que va fuso. Supongo que salimos por ahí, porque la verdad es que salimos después, pues por lo menos salimos por ahí la gran mayoría de las veces. Supongo que salimos por ahí. Eh, nos salimos de, de la hacienda en, en la Mayoya Subimos a, al Calellu y desde el Calellu bajamos por la carretera hasta, hasta Soturribera... Rivera, La carretera de los alfilorios, subimos a los alfilorios Peñerúes, eh, seguimos camino de, de Pedro Bella, y justo ¿dónde está donde está el, el Yetrero? Eh, que que dice Concello de Quirós, porque sabéis, o los que no sepan de geografía, digo voslo yo, eh, Pedro Bella pertenece a Quirós, eh, aunque si tienes que llegar a Pedro Bella desde Quirós, pues va a ser tenerlo complicado. En antes non, porque el camín real Que lle por el que Por el que Por el que la xente de Quirós venía o vieu Día precisamente Pel alto laramo E día a Pedro Vella Pero agora mesmo como toda la xente va en coche Para poder venir de Quiros a Pedro Vella Pues habría que dar un rodeo bastante importante Pero pese a ello Sigue primando esa división Antigua e sigue perteneciendo Al concello de Quirós Y, momento donde tal cartel que dice Concello de Quirós, eh, en el mismo cartel fue donde candamos las bicicletas. Eh. más bueno, candamos las de aquella, yo creo que ninguno de los dos estábamos muy de, de usar la bicicleta para, bueno, pues para movernos por ahí. Y no estábamos acostumbrados a, por ejemplo, dejarla eh, en un sitio, candada y marchar y dejarla allí unos cuantos horas y volver y cogerla. Hoy en día sí, ya fuego eso No quiero decir eso que no puedan robármela en cualquier momento, claro que sí, cualquier día volveré y nunca da. Esperemos que no pase eso nunca, ¿eh? Pero bueno, por poder, puede pasar, puede pasar, puede, pueden robarme la bicicleta. Bueno, de aquella bueno, eh, eh candámosla, voy a echar un traguito de agua, espera, ahí no, no, no marchéis, eh, un, un segundín Ay, joder, ya que llevo, llevo un hora falando, eh. Estoy, eh, Ya. Mmm. Bueno, que sigo contando vos el tema. Por esto de dije que de aquella no estábamos nosotros tan, tan agresados a lo mayor a eso, a dejar las, los unos especies, pero y entonces es, lo que hicimos fue, eh, eh, bueno, pues aparte de canales, empezar a agarrar rames, pero y pa, pa tapales, porque no se vienen. Acuérdame que por un paisano y, y, en coche, en un todoterreno y tal Y díndoles ah vos robáles yo que ya les vi! Y se lo ¡ah, no, joder, ya que estamos tapándoles un poquitín y tal! Eh, ¡Tan andáis pero...! Y entonces el paisano cerrado, a y ¡coño, entonces tan andáis eh, Pero bueno, oye, <risa> nosotros, nosotros el caso, ya que dejámoslas ahí y ya está y bueno pues echamos a andar para allí para arriba que allí por donde yo con les, les, mis investigaciones de, de internet a través de internet y pero no decían que ya era más más a fallaízo para, para subir a, al pico lo allá eh. Y, y bueno pues nada tiramos para allí para arriba pero una pista que entonces ya era de, de tierra toda esa parte todo eso que lleva más o menos la La lladera, pues digamos, nor, nor, noroeste, nor, noroeste de, de Ramos Tallal. Pues hay vegetación prácticamente y un toshal, eh, la gran mayoría toshu, y toshu, y mucho barro, mucho barro, eso es lo que más nos da. Y bueno, pues nada, tiramos por allí, por allí para arriba, ¿eh? lo que ahora hay una pista hormigonada, ¿eh? Eh, sabéis el, el el gusto que, que hay en Asturias no sé si en otros sitios pero lo hay también pero en Asturias hay mucho que que el, el echar hormigón a a todos los pistes a a todos los gusta ellos la de dios a, a, a los asturianos o gusta no bueno no a mí no me gusta y soy asturiano qué sé yo bueno al caso llegué ahora ya a hormigonada pero en aquel momento todavía no estaba hormigonada ¿eh? y subimos por ahí había una cantidad de barro de copón Eh, y era además y era prestoso fue recuerdo que ya aquella jornada como muy muy prestosa porque claro nosotros no sabíamos ir yo tenía de algunos de algunos pocos datos de, de lo que viene en internet y tal pero saber saber entonces bueno pues íbamos caleando y íbamos mirando a ver pero dónde pero dónde podíamos ir y tal acuerdo me encontramos un, un paisano un vaquero eh, que vendría supongo de ver los vaques por ahí arriba ¿Eh? Y preguntamos, y oye, ¿para pa subir a la Entonces él explicó, no, me tiréis por aquí, ahí vais a ver una vega y tal, en esa vega tiréis a, a la derecha y tal. Y bueno, pues por ahí seguimos y tal. Y, y, y lo típico de todas las montañas, que cada vez que, que veíamos un, un piquín y llegábamos pensamos que estábamos allí, pero ya era llegar a ese pico y había otro más para allá y tal. Bueno, el caso, oye, que que al final llegamos arriba, llegamos arriba al pico de la... ...de la Mostallar... ...eh... ...un sitio... ...un sitio precioso... ...hay... ...hay allí una... ...una cruz... ...hay una cruz... Este es que... Eh, ...que intenten... ...cristianizar... las cumbres de las montañas... ...que yo siempre digo... ...que las cruces... no cristianicen las montañas... ¿eh? ...que lo que... ...pasa allí... Es ...que las montañas paganicen las cruces... ¿eh? ...yo cuando llego arriba... ...pues sí... ...a lo mejor estoy esperando... ...al contrario... ...esa... ...esa cruz... ...pero... ...en ningún momento... me viene a la cabeza ningún tipo de sentimiento cristiano cuando encuentro esa cruz bueno, de hecho, las cruces mmm, tienen un simbolismo que va mucho más allá y que ya es muy anterior al, al cristianismo entonces, bueno, pues una, una cruz para marcar una, un pico, una cume de una montaña pues me pasa una, una cosa muy afalladiza está Ta también allí una, una llavana dedicada a un paisano que, que morrió que morrió en el pico la, la Mostallar eh, fulminado por un, por un rayo eh, que en aquel momento decía joder, pues tiene que ser una manera oye, si hay que escoger una manera de, de morrer pues a lo mejor fulminado por un rayo en el pico de una montaña, pues no lleva una mala manera después, más adelante tuve la oportunidad de, eh, de estar en, en, una, en alguna montaña caliza eh, la caliza, ya sabéis Eso no lo sabéis, vos lo yo, que trae atrás la electricidad, trae los rayos, ¿eh? y no lleva una situación tan agradable como yo pensaba en aquel momento. Pero bueno, te, te, yo como tengo este pensamiento romántico, pues oye, en ese momento dije yo eso de, ah, yo quiero morir fulminado por un rayo en el pico de una montaña. Bueno, pues no lle A ver, oye, sé que morir así mueres, ¿eh? pero es eh, que. igual tampoco ya lo que lo que yo escogía ahora mismo no sé tampoco cuál ya la manera que escollería pero bueno igual y yo y otro tema y otro tema pero bueno que, que eso ya es lo que es lo que hay arriba y, y esa fue la primera la mi primera visita a la mostar de busbo muchas veces porque ya pues digo que ya llega mi montaña totémica lo que recuerdo de aquella primera visita y son dos cosas una el, el barro madre de dios cantidad de barro muchísimo barro por aquellos por aquellos caminos para aquella para aquella parte para aquella eh, para aquel sendero de afrontamiento de del pico eh, y después el, el, acuérdame que vayamos poco que diríamos para casa ducharnos a limpiarnos y luego de aquella eh, quedamos un montón de gente casi todas las tardes en un, un del viado antiguo que se llamaba la Deva. ahora ya no existe pero bueno eh, muchos a lo mejor lo, lo conociste si solíamos quedar a la Deva y al corzo en vez de estar allí dando la vara continuamente a los collaces con lo oh, como moló como fuimos no sé qué tal bueno pues este es estas es cosas estamos felices por haber por haber subido esa montaña fue la primera de muchas ¿eh? después después subimos a muchas más eh, muchas en el en el aramo ¿eh? porque descubrimos que, que el aramo para la gente de o cuando hubiera en bici como nosotros ya era un choyu ...para ir al monte porque podíamos ir en bicicleta tranquilamente ¿eh? Eh, llegar a, a la base de la montaña ...de la zona a, a la que queríamos a la que queríamos ascender dejar la bicicleta allí candada y callar y per y para arriba hasta hasta hasta subir al pico que, que quisiéramos ¿eh? no, la verdad que, que disfrutamos mucho de, de, de la montaña aquellos tiempos de, del bicimontañismo montañismo... ¿eh? fueron por cierto los primeros tiempos la primera época digamos del, de de lo que ahora hay el grupo de montaña Ramón Mercader el grupo de montaña de la de la radio de Radio Cuca, eh, pues aquellos quizá fueron los los primeros tiempos mira eh, Gemma, y sí, de alguno de los que de los que estáis sintiendo el programa tenéis tenéis interés en en esta historia eh, la página web, de, web del grupo Ramón Mercader hay un sitio que pone De algo así como el porqué del no es un nombre o la no es historia o tal y ahí viene, viene un relato que, que explica todas estas cosines ¿eh? e, pero bueno, el caso huye que aparte de todas esas otras montañas pues yo subí más veces a la a la, la segunda vez que subí a la Mostallal ya fue por otro camino que descubrí que ya era, que ya era, wow, que ya era guapísimo que ya era una, una cosa muy prestosa subir... subir por ahí, eh, la segunda vez, bueno, creo que ya es la segunda, ¿eh? subí, la verdad que subí tantas veces que, que me tengo un poco un los recuerdos, pero bueno, si no me equivoco, ya es la, la segunda vez, la segunda vez subí con, con otros tres collacios, que bueno, un nuevo mira, visitarnos de Barcelona, eh, ya era una cosa que de aquella, y no sé si ahora se fue más, pero... pero bueno de aquello pues eh, si hacías amistades mmm, por internet eh, en el nuestro caso a través de, de foros temáticos un tema que te interesaba mucho y entonces bueno pues oye como se juntaba y otra gente que interesaba mucho ese tema pues digamos que oye que llegabas a hacer incluso incluso amistad ¿eh? partiendo de, de ese tema pues a lo mejor oye pues Pues dices otras cosas que, que, que veías que coincidías, que tal. Bueno, el caso es que, que las cuatro personas que fuimos ese día a subir la Mostallal conociéramos los, conociéramos los cuatro a través de Internet, ¿eh? eh Yo una de ellas, pa', pa más, pa más inrito vía, ni siquiera ya era, ya era de aquí. Eh, ya era un rapaz que, que ya era de, de Barcelona, ¿eh? el, el, el mur, ni siquiera me acuerdo del, del nombre de, de verdad. Eh, ese ya era el, el Nick, digamos, el nomatu que que, que usaba en internet. Y, y, bueno, pues como viniera pensamos en ir un día al monte, que es una cosa muy típica de los asturianos cuando nos vienen, cuando nos vienen foriatos, eh, llévalos a, al monte. como bueno, pues como a lo mejor entendemos o como somos tan boyayernos que pensamos que el nuestro monte y lo mejor del mundo y que y mucho más guapo que cualquier cosa que puedan tener ellos, pues a lo mejor y por eso que los que los llevamos al monte, a lo mejor y por eso. Bueno, el caso es que llevamos lo, llevamos los monte y lo que hicimos esa vez fue subir por la por la de la canal seca, Brañuuxenas, ese sitio tan maravilloso que os digo, ¿eh? atravesar todo el puerto de Andrúas, que yo ya lo oficiara alguna vez lo que pasa para llegar a a lo que lleva el, el collado de, de Pan de la Forca, que llega la, la base digamos de, de la Mostayal, eh, no que llega la aso cara sur, eh. y, y pero ahí, per, per ahí fue por donde, por donde subimos, ¿eh? y nada, pues bueno, pues atravesamos todo el Puerto Andrúas, yo hasta lo que llega a la base ya, ya fuera de alguna vez. Lo que no tengo claro es si ya subiera la mostayal o no. De ahí. me parece que no, me parece que no porque yo os digo, creo que, que fue la segunda vez que subimos y nada, es un día que yo recuerdo muy guapo ¿eh? ...recuerdo al memo que estuvo en Playeros... ...aquí se yo corro de ir al monte en Playeros... ...bueno, que se yo cada uno va al monte con el monte como me da la gana... ...yo ya tengo visto gente en el monte con alpargates... ¿eh? ...y no pasa nada, van igual que los demás... Eh, ...y bueno, eh, y los paisanos que son de verdad del monte de toda la vida... ...igual suben con unos que y dante mil vueltes... ¿eh? a verles vaques y, y baixándoles... ...tiene me ha pasado, tiene me ha pasado... ...y aquella fue la, la, la mi segunda la, mi segunda extensión a, a la Mostallal... ¿eh? La tercera vez creo que subí fue una una que la subí también usando también por la misma ruta, eh, eh a través de del puerto de Andruas, eh, subí con con una con una amiga muy montañera ella también, ¿eh? la mi amiga Amarga. Eh, si no sé si vos acordaréis si de alguno sentiría algún tiempo que había un programa en en La Cuca. ...que era en realidad un programa... ...que se hacía en SELE... ...pero que emitíamos también aquí... ...un programa sobre deportes... ...que se llamaba Al Aldevalu... ...salía la, la, la rapaza esta... ¿eh? ...y ya os digo... ...un día pues, comentóme... Ella, ...ella es aquella montañera y no yo... sube ...ella está todo el día subiendo... ...subiendo picos de verdad... ...no, no como yo... ...y es de las que... ...yo siempre digo... ¿eh? ...que entre los montañeros... Eh, ...hay los de dos clases... ...el que lleve montañero, montañero de verdad... ...y el que gusta la, la piedra... ¿eh? ...y el que más, como yo... digamos a, a senderistas... gusta más el prau... ¿eh? ...yo soy montañero de prau... ...yo si puedo pisar prau, para mí... ...es eh, el eh, mayor placer del mundo... ...hay los que prefieren pisar piedra... ...la amiga Margalledes es que... ...que quieren más pisar piedra que pisar prau... ¿eh? Eh, ...pero bueno, aquella vez... Pues, ...coincidió que no conocía... ...ella el, el pico la mostallal... y como yo sí lo conocía pues pues fuimos a subirlo ah no, que digo yo, esa no fue la tercera estoy, joder, estoy, como, un, estoy como una carrapeta esa fue la cuarta si no, si no me equivoco la tercera y mucho más importante estoy faltando la más importante de todos ¿eh? y la más importante de todo es que más merece que, que, la, que la relate que la relate con un, un poquillín más de más de detalle porque lo primero que vos relatadoamos ye cuando surgió la intención ¿eh? porque la intención de de subir a, a la Mostayal, esa, esa tercera vez esa tercera extensión eh, surgió mm, dos años antes de, de fase efectiva ¿eh? mm, ya os conté de alguna de alguna otra vez mm, que, que yo tuve muy ma, muy malín ¿eh? hay un buen montón de años, pues tuve yo bastante malo, eh, tuve, tuve ingresado bastante jodido, no llegué a estar a vida o muerte, eh, yo creo que en ningún momento se temió eh, por la mi vida, pero bueno, tuve ahí, ahí, eh, y bueno, pues un momento, perdí mucho peso, Acuérdome que que yo qué sé, pues, yo nunca llegaba a verme cuando estaba cuando estaba más flaco pero por lo menos 20 los perdí, hubo gente que que que entraba y me, que hizo para mal ¿eh? por lo que me conté y era y era un saco de huesos y era y era como ver una paciente paciente no me acuerdo que me, que me hizo ese símil de, de mira vete y era como ver un, una escoba ¿eh? tapada con una sábana y, y un cabezón gordísimo ¿eh? en, en la escoba y eso eso eras tú ¿Eh? Eso ya era, eso ya era, y eras tú. Bueno, y Carlos, no me extraña que hiciera para mala gente. Bueno, pues en un momento dado, hombre, yo creo que ya, ya no estaba yo tan tan jodido, pero acuérdome que estaba en, el, estaba en, la, en la habitación del hospital, ¿eh? esa habitación en la que pasé tanto tiempo. Eh, estaba en el mi Walu ¿eh? y el mi amigo Trovador, ¿eh? Estaba en ese momento ahí. Y yo, eh, sin venir a cuento, porque nunca hemos falando de aquello, ni, ni, ni mucho menos, pues dios por decir, voy a estar totalmente recuperado cuando llegue en bicicleta, a la base la mostayal y la suba caleando <risa> y, y acuérdame que el mi abuelo y, y, y el mi amigo mirándose no sé, como diciendo, y rapacita. Claro, en aquel momento, pues a lo mejor lo, lo que... Lo que estaba la gente pensando, yo a ver si era a quien a, a recuperarme para andar, yo, yo solo y tal. ¿eh? Y no estaba pensando que fuera a recuperarme para pa subir montañas. ¿eh? Pero bueno, a mí me tiene eso en la cabeza. ¿eh? Y porque y, y que, que el colega dice, el, joder, pero tiene que ser la mostallada o no te va la otra. Y yo dije, no, tiene que ser la mostallada. Y cuando salí de allí, efectivamente, pues bueno... ...malamente podía caminar, si no me ayudaba alguien... ...con el tiempo fui a, a calellar con un bastón... ...y no fui quien a, a montar en bicicleta hasta un año después... ...y la verdad que fue por cabezonería... ...porque si hubiera sido por, por los consejos de, de médicos y demás... ...pues yo no volvía a, a, a tocar una bicicleta... supónse que una de las secuelas más importantes que me quedó fue fue un, un equilibrio bastante, ¿eh? bastante chungo, ¿eh? fue tener el equilibrio chungo, cosa que para andar en bicicleta, pues oye, ¿qué quieres que te diga? ¿eh? Falta, le, fa falta el equilibrio, no puedes tener un equilibrio precario como, como tengo yo, bueno, pues perreme y oye, tardó un añín, pero fui, yo a, fui a andar en bicicleta, ¿eh? fui quiero andar en bicicleta, Y si bien al principio, pues bueno, andaba en bicicleta como, como los niños, ¿eh? cuando están aprendiendo que anden por la acera, para adelante y para atrás, y, y literalmente fue asina, fue bueno, pues con el tiempo fui poco a poco agarrando ¿eh? agarrando más autonomía en la bicicleta. Una locura en el sentido de que yo soy perfectamente consciente de que hubo unos tiempos en que andaba en bicicleta por la carretera, eh, y que estaba en, con el mero fecho de por menos fecho tra allí estaba poniéndome en peligro en grave peligro ¿eh? la mi vida pero bueno hay mom hay momentos en los que dices tú joder pues a ver si quiero hacer esto pues fatrelo y, si, y si pongo un riesgo hasta la vida pues pongo un riesgo hasta la vida ¿eh? val más así si lo consigo lo consigo y si muero pues muero pero yo que si no la vida iba a ser tan gris ¿eh? mi vida hubiera sido muy gris... Sino sin, ...sin andar en bicicleta... ¿eh? ...la bicicleta para mí... Y, ...y era otro placer... ...otro de los placeres que, que recuerdo... ¿eh? ...el volar... ¿eh? Eh, ...yo siempre... ...siempre... De, eh, ...identifiqué... ...andar en bicicleta con volar... ...lo más parecido a volar... ...gustaría volver a sentir eso también... ¿eh? ...y otra de, otra de las sensaciones que... ...placenteras que tengo... casi se escazías no Esquecía, no porque porque la recuerdo pero bueno que no volví a sentirlo no volví a, ¿eh? a sentir esa, esa emoción de, ¿eh? de volar en río la en la bicicleta ¿eh? bueno pues el caso oye que eso que poniendo en peligro a mi vida hubo un par de veces que, que bueno <risa> que así así tuve cerquina de ¿eh? de no sé si de mala pero si de algún accidente gordo por fortuna no lo no lo tuve y bueno pues con el tiempo llegué a subir unas cuantas veces a a los alfilorios ¿eh? eh, y hubo un momento casi dos años después casi dos años después un poco menos de de, de yo de yo salir salir de allí de Tartan que dije yo pues pues ya estoy en, en condiciones para pa subir la, la Mostayal ¿eh? y acuérdame que que aquella vez, aquella tercera vez Pues acompañaronme los mis collacios, el, el trovador ¿eh? y, y el de los capítulos. ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Veis cómo la mi vida pasa en buena medida por, por una cosa o por otra. suele estar relacionada con, con esta radio. ¿eh? ¿Qué cosa, no? ¿Eh? Sí, pues esta radio puede ser que haya parte fundamental de la, de la mi vida. Porque en buena medida les... los míos asuntos ...y casi todos con esta con esta radio y ya veis en aquel momento subí subí a esa montaña ayudado por por dos amigos de dos compañeros de, de radio cuca ...ayudado... digo de verdad porque a ver conseguí subir eh llega arriba ¿eh? llega arriba tengo un es de, de cuando llegué que bueno la mío cara y, <ríe> y un retrato de la de la felicidad En aquel momento ya era bastante inmensable ¿eh? que yo fuera a sufrir una netonia Pero bueno, oye, pues ya lo que hay. El, la vida allí así muy muy variable, ¿eh? sabe Dios. Igual de aquí a unos años me convierto en un hombre que disfruta enormemente de, de un montón de placeres, qué sé yo. ¿Eh? Ojalá. <risa> Para convencer, ¿va? ¿Veis? <risa> bueno, pues eso, que os digo, que prestóme la de Dios, ayudado. porque bueno hubo pues algunos momentos que hasta fueron dramáticos sabíamos que debíamos topar mucho mucho barro eh porque bueno subimos por la misma por la misma vía que subíamos la, la primera vez ¿eh? la primera vez que, que subí la Tallal eh, que yo pues ya os conté que, que ya era una una zona llena de barro y, y claro pues cuando está en una zona llena de barro un un rapaz como hoy era yo en aquel momento que tenía un equilibrio realmente precario eh, resbales en el barro y no es quien esquina, ponerte de pie el, el que va adelante intenta tirarte de ti para ayudarte a levantar y, y entonces claro, como es un peso muy importante que, que no es quien ponerse de pie y otra vez pues el otro también resbala y cae el que va detrás de ti, intenta lo mismo pero empujando ¿eh? a ver si quien a, a, a echarte un hábito. y también resbala y cae Un momento en que dije, madre de Dios, ¿a que va a haber que llamar al, al, al helicóptero, eh, para que venga a sacarnos del barro? <risa> bueno, por fortuna no, eh, por fortuna no, llegan, llegamos en sin en sin falta de en sin falta de llamar al helicóptero, pero casi, casi. El pantalón, madre de Dios, el pantalón que yo estrenaba ese día, yo en un pantalón que todavía tengo, eh, un pantalón desmontable, ¿eh? muy guapín, estrenolos y diez y diez a cielo. <risa> de cielo porque entre, entre pinchos, arañazos, que sacó y puntos la de mi madre. Y luego, bueno, los manches de, de barro y... De... ¡Oh! Pero bueno, y un pantalón que me regalara la, la mi mamá y que tenía yo reservado para subir a la ya ¿eh? No me acuerdo qué más ropa llevaba. Tendría que mirarlo na, de semillas, a ver si... Nomás tengo semillas en la cume. son a bordes, Y nada, pues tomé me, pues tome la de dios. Luego bajamos pues el mes muy, pues el mes muy ¿eh? y, y nada, volvimos a agarrar las bicicletas, un placer indescriptible y, y volvimos obvio... Y la tercera vez que eso, no, la tercera fue esa, la cuarta ya es la que os contaba con la con la, mi amiga amarga. Ya estando yo bastante, bastante recuperado y añadiendo mucho al monte. la quinta fue con el grupo de montaña Ramón Mercader, el grupo de montaña esta radio, en, el, en la nuestra página web, si buscáis la, la Mostallal, ¿eh? pues, pues al contrario es la, la crónica en semillas de haya subido, un montón de gente, un montón de gente, y un día bastante dramático, en el sentido de que llegamos arriba, ¿eh? y, y para bajar dije yo, bueno, pues para bajar ese día ya tenía besada la gente, digo, a ver, el regreso ya complicado, y ¿Eh? complicado por, por dos razones subim, subim, subimos subimos subimos por el mismo por el mismo camino otra vez de, de la del puerto de Andrúas subimos por la rebollada y atravesamos el puerto Andrúas el, el, el pan de la forca y subimos al, al pico y lo mismo les, las anteriores veces que ya que ya fuera por esa vía ¿eh? eh, todas las veces bajara por Bueno pues nada, casi prácticamente en en, en libre libre desde el Pico la Mostayal eh, hacia el, hacia el oeste, eh, mismamente, eh, para bajar directamente a Pedro Bella. Eh. Lo que pasa es que la primera vez que hiciera eso, que fue cuando subiera con, con los collacios de del internet, eh, eh, bueno, pues digamos que se podía bajar La siguiente vez que, que intenté eso fue cuando subí con la con la mi amiga Amarga, ¿eh? Y ya para besar, les pasamos un poco en porque había sitios en los que la vegetación estaba mucho más crecida que, que la otra vez que yo fuera por ese camino. Me imaginé, oye, fueran muchos años de, de diferencia. Y entonces ya lo vimos un poco complicado llegamos abajo, pero bueno, oye. Y cuando subí con, con el grupo de montaña, pues no hacía no tanto tiempo, hacía no sé, igual hacía un añín que, que lo subiera con. Con la, con la mega y tal Y, y ya os decía Yo digo, bueno, pues luego va a ser, está un poco complicado Y al acuerdome que estábamos, estábamos arriba ¿eh? y, y... Y dice, bueno, ¿y ahora por dónde, por dónde Hay que vayar Y te dije yo, pero ahí y entonces carlos miraron tus para abajo Miraron aquello prácticamente vertical Y y dijeron, pero ahí, pero si no hay camino Digo, no, camino no hay Y ya, Pero donde buenamente se pueda... Oye, pasamos los putes. ¿eh? Yo creo que allí no hubo, hubo uno que no dejara sangre. <risa> Porque para arriba, toda la vegetación que hay, según baches y todo, absolutamente todo, tochos. ¿eh? Bueno, hay más cosas, pero tochos en todas partes. ¿eh? El tocho y allí... Vamos, de omnipresente Luego, bueno, nada, pues En un par de sitios espacianos que no había paso Porque había pichetación más alto Al final conseguimos al contrapaso Estaba bastante más terroca la vez que, que subiera con la amiga ¿eh? Pero bueno, oye, llegamos llegamos abajo Y, y tenemos un es ahí tomando, tomando sidra y cerveza en el, en el chigar de Pedro Bella En Casa Generosa que veis, a todos muy felices también hombre, ¿eh? Porque ya el, la la lleva una montaña feliz, joder, bien. Y luego la última vez que subí tampoco hay mucho tiempo, no sé, unos, hay unos meses. Subí con el con Yacu Fajul de Control Total. Subimos también a la Mostayal esta vez por una por una ruta mucho más mucho más curtia, ¿eh? Que ya subíla por la por la cara por la cara este, ¿eh? la cara este Subir hasta hasta el, hasta Vega Bobis ¿eh? Que bueno. Otra cuestión. Eh, el, la pista. Que iba. Desde de, de, de, de, el pueblo riosano de La Vara. ¿eh? Hasta Vega Bobis En su momento. Y era una pista de, de, de tierra. Hormigón, piedras. ¿eh? Y gracias. Y entonces yo decía. Cuando me decía el rapaz. Este, eh, tenía. yo gané ir de la te digo no me pues vamos hasta vamos en coche hasta la vara ¿eh? y luego de la vara eh, subimos a vega bobbis que lleve, valga la redundancia una vara ¿eh? porque bueno lleva una vara porque hay bueno, una pista de hormigón y tal sí. y él dice me pero abel cuántos años hay que no vas por allí digo, hostia no sé ni me acuerdo muchísimos años y tal que subía yo por ahí incluso subido alguna vez a vega Bobis en bicicleta y tal digo, no pero ahora eso lleva una carretera Pero una carretera a qué te refieres, una que, que arreglaron la pista, y dices, no, no, que allí una carretera. Y efectivamente ahora hay una carretera. Ahora puedes ir tranquilamente desde la vara, no, no, no desde la vara, incluso desde dentro, dentro los alfilorios, no me acuerdo cómo se llama ese polo. un pueblo que ta, estaría que al suroeste, más o menos, a la orilla suroeste del embalse, pues de tranquilamente, ¿eh?, por carretera hasta, hasta la Vega Bobbies. Y de la ve, Vega Bobbies al pico la ya subes Vega Bobbies, ¿no? por el mayor de Brañacé, ya das a, a Pan de la Forca y ya subes arriba en un momento. No sé, no sé si echamos un par de horas nada más, ¿eh? en ir de... Fue un paseo, un verdadero paseo. un verdadero paseo que dices tú ¿eh? pues entonces desvirtúa un poco la montaña ¿eh? nada no la desvirtúa chavales que, que aquello lleva lle una verdadera, lleva una verdadera gozada. ¿eh? De cualquier manera, va, lleva un sitio muy guapo, lleva un sitio muy guapo. Llegamos arriba, les vistes, les vistes son tremendes. miras al norte y bueno, ves, por supuesto Chichón bueno Vieux, Chichón, la costa, el mar Cantábrico. Mires para contra el este y llegas y tal día claro, como estaba hoy, eh, ves perfectamente, bueno, pues, pues Peña Mayor, la sierra de Peña Mayor está prácticamente hallado, eh, más allá el, el Sueve, eh, los picos de Europa, perfectamente. Ahora ya soy capaz de identificar más o menos el, el Tiatordos, ¿eh? ...creo que ya identifico el, el Teatordos... ...y me parece que, que lo vi de ahí arriba... ...el Teatordos... ...si me al sur... ...bueno pues ves todo el macizo... de eh, ...todo lo que lleva la peña al aramo... Eh, ...el andrúas ...el Mosquil... ...que es el pico más pequeñín... ...de los que forman el, el macizo... ...también tengo subido al Mosquil... Eh, ...otro sitio que el ...mira, es nada más vez ...tengo ganas de... ...tengo ganas de volver... ...cualquier día que me dé la venada... ...vuelvo al, vuelvo al Mosquil... Eh. Ves la Braña Buchana, <ríe> Sí, también en el alto, la altura de la El Pico Andruas, que y el, el, el que está... El, el Cutiay, que son los que están a la vera de la, de la Buchana, eh, Según Pondemines, también ves lo que hay todo el desfiladero de Lechanas. ¿eh? Pedro bella la Arrobellada. Bueno, una pasada, una verdadera pasada. Mola mogollón, la y un sitio y un sitio muy guapo. Si tenéis... ocasión de ir algún día a la mostellar podéis de la a la mostellar ya más eh, diréis coño pues esta ya la, la montaña totémica de del anedónico miserable ¿eh? cosa que bueno pues no llevo buena ni mala pero bueno joder que ya que ya la mía ¿viste? venga, se te un tarde Bueno, este ninja era al cantar que tenía que sonar. A coño se da el pause en esta cosa? Joder, bueno, yo igual sentí esta otra. fatigados he tocado con blancos, he tocado Bueno y hasta aquí llega este programa de esta noche. ¿eh? Eh, no fue muy muy ya, ¿eh? Pero bueno, oye. Yo me tiempo a hablar de, de las misas ascensiones a, a la Mostayal, que yo lo que quería esta noche contar. ¿eh? Eh, hombre, hay más, hay más sitios. La Mostayal y mi montaña totémica. Eh, Hay de algunos elmanes prometivos o ¿eh? pues el anuncio de que de algún día tenía yo que que, que dedicar un programa a, a, a, los, a los paisajes que, que más me prestaron en las montañas o a los senderos que más me gustaran porque ya os digo que yo soy más senderista que, que montañero, soy más pisapraos ¿eh? que, que otra cosa. hay muchos más sitios ¿eh? a la bueno, pues subí mucho pero que se ve al monsacro también subí al monsacro la Magdalena, ¿eh? a la montaña morciniega ¿eh? esta que llegué como dicen subsidiaria de, de Aramo también también fui muchas veces a almosacro ¿eh? también lo subí por muchos sitios y también llevo una montaña a la que tengo a la que tengo mucho mucho cariño subí a a las ubiñas A Peño Viña la grande o Viña la pequeña, ¿Mm? gustóme mucho. También subí ¿eh? por por varios sitios ¿eh? y, y préstame mucho. he y uno de los casos en los que préstame, pero bueno, para mil veces más más guapo todo lo que lleva los, los puertos que ¿eh? que rodean a eh, a las viñas, el el Portupinos, el el, el Puerto de Ratuartu, el préstame más a las montañas. de verdad yo las veces que más disfruté fue de, de caminar por los por los puertos eh, y luego de subir la montaña pues mira ese, el caso de, de Peñoviña Viña, por ejemplo un caso en el que sí que eh, sí que noto hoy en día que efectivamente el equilibrio pues y es precario eh, porque fui todavía quien a, a subir a, a Peñoviña ¿Mm? en de de que estoy así, una un nueva vida, digamos, no fui quien a subir a Peño Viña, pero yo os digo, eh, yo creo que la vez que más disfruté de, de Peño Viña fue una vez que la subí ya de, de la parte yonesa, según pasas el puerto ventana, eh, no me acuerdo cómo se llama el y que, que ya frontes Peño Viña para arriba, pero la su, su cara más occidental, digamos, subes para... para fastera más occidental de Ubiña llegas a, a los puertos y prestó de Dios porque lo que hicimos fue caminar todo el puerto de, de Retuerto ¿eh? llegar a la zona de, de Casamieres a la Cantarilla y seguir camino de, de Pinos de volver por... Eh, sí, pues Torrestío puede ser Torrestío y ese y Torrestío y más adelante Torre, o Torrebarrio, Torrebarrio, va a ser Torrebarrio, ¿eh? Sí, sí, desde Torrebarrio salimos, dimos todo rodeo ese y volvimos a, a Torrebarrio fue la vez que más me prestó también, pues qué sé yo, Peña Mayor y otro sitio precioso el suelo, el pico pienso, los picos de Europa, ¿eh? el Portugueria, el Portugueria al fondo de al fondo de Quirós, ¿eh? ya también gimnando con les con le uviñas, ¿eh? sitios, todos ellos todos ellos preciosos, pero bueno eh, en fin que, que otro día me dedicaré a hablar de ellos si tengo ganas de hablar de ellos eh, hoy sencillamente voy a voy a despedirme ya voy a desearos una cosa que llegue la que vos deseo siempre eh, que ya sencillamente que, que no busco ya no me eh. Yo quiero que, pese que yo soy un poco tal, un poco así, mal, chungo y vaya de guay por la vida Yo en realidad quiero que, quiero que estéis aquí conmigo, ¿eh? Sintiendo las cosas que yo digo en Enedonia, quiero que estéis ahí del otro lado Quiero que estéis aquí y subes que bien Quiero que no me os hombre, ya sabéis ¡Que no me os Venga, hasta la semana que viene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 general que ya da igual Porque hoy los supuestos contestatarios miren también de las arcas del Estado Rompe ya un silencio Dale lectura que te dio primero Únete a la Piensa y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan